Para más información e inscripciones deben enviar un correo electrónico a berizofotografia.gmail.com enviando nombre y apellido, edad, email y celular. Terminó la encuesta a usuarios del transporte y se espera la nueva licitación en La Plata. La encuesta para conocer la opinión de los platenses sobre el transporte público terminó ayer luego de 20 días abierta. Contaba con 19 preguntas vinculadas a la frecuencia del servicio, los horarios, los recorridos, la distancia y el estado de los vehículos, entre otros ítems. Tras el cierre vendrá el procesamiento de la información para saber cuáles son las mejoras que proponen los vecinos y vecinas que usan los colectivos para moverse en la ciudad. Se espera que las respuestas se tengan en cuenta para el proceso de licitación de todas las líneas de colectivos que realizará la municipalidad en esta segunda mitad del año. Un servicio que informa más cerca. Aumenta el estacionamiento medido en La Plata. La Municipalidad de La Plata informó que las tarifas de estacionamiento medido en la ciudad se incrementarán algo más del 50% desde hoy. En un comunicado se argumentó que la suba se aplica con el objetivo de generar una mayor rotación de vehículos en las zonas céntricas. Según se detalló el servicio, en el horario pico, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde pasará a costar 70 pesos, ya que hoy sale 45. Mientras que en horario no pico, es decir, de 7 a 10 de la mañana y de 2 de la tarde a 8 de la noche, pasará a valer 55 pesos, 20 pesos más de los 35 que cuestan la actualidad. La temperatura mínima para hoy en las regiones de 11 grados y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.